Hablábamos ayer en la asamblea de barrio del aumento del, del billete de, de metro en madrid de 50%. ciento eh, eso ocurrió hace una semana atrás y como en la comunidad valenciana eh, han subido ha subido también la tasa de, para las basuras de, eh, y de más de 200% que va a tocar todo todo, todo el mundo que sean familias pobres o ricas, de la misma manera. Y, pues, entonces, ¿cómo hacemos con este problema de la deuda? Porque uh, tenemos que plantear alternativas. Uh -huh. ¿Cómo lo ves tú, Stephanie? Bueno, desde desde el CADQM, que es el Comité para la Nueva Acción de la Deuda del Tercer Mundo, Eh, tenemos experiencia en, en deuda porque claro hemos trabajado eh, durante años en, la, en los países endeudados del sur y eh, desde estos estos países desde los movimientos sociales de estas, de estos países se ha, eh, se ha ido eh, reivindicando algo que se llama la auditoría. Eh, y ahora ahora mismo en europa eh, esta reivindicación está está también puesta de, de manifiesto por movimientos sociales en, en varios países y, y bueno ¿qué, ¿qué es una auditoría que puede parecer un poco eh, un poco extraño es básicamente una investigación sobre eh, que puede ser a iniciativa de los gobiernos, tal como pasó en Ecuador en el 2007-2008 o puede ser una iniciativa de los ciudadanos que deciden que eh, quieren investigar eh, lo que pasa con la deuda, es decir, eh, quién la contrajo, con quién, con qué condiciones, eh, a, quién, a quién beneficio, ¿A quién cuáles fueron los impactos sociales medioambientales de, de, de toda de toda esa deuda con eh, cuáles fueron los tiempos de intereses y todo eso y, y bueno creo que es algo es algo que ya eh, está empezando hay una comisión de auditoría ciudadana que ha empezado en en Grecia, hay otra en, en Irlanda, también con el apoyo de, de dos, eh, de una organización de solidaridad mundial y, y un sindicato, eh, y también se, se está hablando de eso en, en, en Francia, en Bélgica, en Portugal y también en España. He visto que eh, es una propuesta, por ejemplo, que comparten uh, varias acampadas he oído que la que la comisión de economía del 15m en madrid eh, está reivindicando eso y también grupos como patas arriba en, en valencia y, y bueno creo que es una alternativa en, en que bueno que que puede hacer consenso porque se fundamenta en algo que, que no se puede negar que es el derecho de los ciudadanos a información. Eh, los ciudadanos tienen derecho a saber a, para qué sirve el dinero, que los impuestos que pagan y que se beneficia de esto. Uh -huh y es también el derecho de, de participar, en, a participar en, la, en los asuntos públicos, que es un derecho elemental reconocido por el derecho internacional y creo que todos pueden decir que, claro, tenemos Para que saber... Para una democracia real hay que tener acceso a esa información que a veces nos esconden, Claro. Muy claro. bien. ¿Y, ¿Y qué qué tiene que ver con el Comité para la, la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, la organización en la cual trabajas tú y en la, en la cual estoy militando también? <risa> eh, ¿Qué tiene que ver esta organización con esos con estas iniciativas de auditorias y de lucha contra la deuda mm -hmm. en Europa, por ejemplo? puede tal vez puedes explicar un poco... Uh, sí, eh, eh, bueno, como he dicho, es una reivindicación que tenemos eh, desde varios años. Al principio, eh, con, eh, concernía a los países del sur y viendo lo que está pasando eh, en Europa, que es una crisis de la deuda muy parecida a lo que pasó, por ejemplo, en América Latina. Eh, es algo que reivindicamos también para los países de Europa y, y hemos eh trajado desde el CADTM de, eh, de de proponer eso esa auditoría a varios movimientos sociales, a sindicatos para para que para que el debate sobre eso empiece y, y por ejemplo hemos tenido una después eh, antes de la de una manifestación europea de sindicatos en septiembre de 2010 en bruselas tuvimos una reunión con movimientos sociales de, de varios países de europa y planteamos eh, este eh, esto y, y también después eh, colaboramos con eh, gente en grecia que, que está empezando a a a hablar del tema y han constituido grupos de trabajo para para empezar el trabajo de auditoría y, y en eso eh, tenemos eh, una experiencia muy útil que es la experiencia de Ecuador eh, que, que, que realizó una auditoría con participación de movimientos sociales y el CADTM estaba en esta comisión y Pues tenemos experiencia en eso, también tenemos la experiencia de, de, de una compañera nuestra brasileña que se llama María Lucia Fatorelli, que vino a Grecia para, para contar su experiencia porque también en Brasil eh, intentaron plantear el tema porque en Brasil la Constitución dice que eh, la deuda se debe auditar, pero nunca se hizo y están reivindicando y, y desde varios años eh, hacen una auditoría ciudadana para para para explicar eh, cuánto se paga, para qué y cómo, de, de dónde viene esa deuda y, eh, y han mostrado que claramente los bancos privados son los que, que se benefician de todo este sistema de la deuda como y también que los servicios públicos dedican menos, que el Estado dedique menos dinero a los servicios públicos sí. que al pago de la deuda. Y sería bien averiguar si está el caso también de España. Sí. Y vamos a ver cómo, cómo va el tema aquí. Eh, creo que es un tema importantísimo que ya se planteó, como lo decías tú, en la Comisión de Economía de Madrid, también en Logroño, Y también en Sevilla, y bueno, poco a poco uh, con la crisis que vivimos hay más y más gente que se interesa en el tema de la deuda y sobre todo cómo afrontarse a, a este problema, uh, creo que es un asunto social importante en el cual el movimiento, como los sindicatos y, y todos que están metidos en la política tienen que implicarse. Y, y bueno, recuerdo, aprovecho también del micrófono para re recordar que vamos a tener la pre a, la presencia de un compañero de Grecia que está en esa comisión de la deuda eh, de Grecia, que va a visitarnos aquí en Valencia el 6 de octubre, justo antes del acto que vamos a tener con la compañía ¿Quién de a quién?, el 8 de octubre en Madrid, Será algo muy interesante, componentes de Grecia, Irlanda, Islandia, España por supuesto, eh, y olvido más, pero aquí en Valencia entonces tendremos la presencia de Leonidas de Grecia para explicarnos un poco cómo va, cómo va el tema.